Bueno, damos la bienvenida a todo el mundo a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa eh, un material que aborda uno de los mayores dolores de cabeza modernos, el cómo transformar ese conocimiento que tenemos en la cabeza o en unos simples apuntes sueltos en un formato digital interactivo y, bueno, sin perder la cordura en el intento. Totalmente cierto. Porque quien se haya peleado alguna vez con plataformas digitales sabe la auténtica locura que es intentar que un temario se vea bien y que además funcione. Sí, a menudo la tecnología en lugar de ser un puente pues se convierte en un muro enorme. Y el tema de hoy va precisamente de derribar esos muros, de devolver el control a las personas que realmente crean el contenido. Se trata de una filosofía de trabajo verdaderamente liberadora, centrada en democratizar la creación educativa. Para poner en contexto un poco de dónde sacamos toda la información de esta inmersión de hoy, nos basamos en un artículo que acaba de salir del horno. Ha sido publicado hoy mismo. Así es, hoy mismo. del 7 de marzo de 2026 por Juan José de Aro en el portal Bilateria. Y la verdad es que es un texto fantástico que desmenuza unas novedades muy esperadas en un entorno que mucha gente del ámbito de la educación ya conocerá de sobra. Uh -huh. Y la misión de nuestro análisis a fondo de hoy es descubrir cómo un conjunto de tres nuevas herramientas periféricas está transformando por completo Excel Learning. Lo están pasando de ser un simple e editor de recursos educativos a convertirse en un ecosistema súper flexible. El objetivo que tenemos en los próximos minutos es ofrecer a nuestra audiencia una comprensión absolutamente clara de cómo estas utilidades eliminan de un plumazo las barreras técnicas más frustrantes en el mundo de la educación digital. Pero, a ver, antes de lanzarnos a las novedades, creo que hay que establecer unas buenas bases para quien nos escuche y quizá no esté en el día a día de estas plataformas. Excel Learning es un programa de software libre. Básicamente es una herramienta potentísima que permite crear recursos educativos integrando prácticamente de todo en un solo lugar. Hablamos de texto, imágenes, pistas de audio, vídeos y un conjunto completísimo de recursos interactivos. Juegos, cuestionarios… Exacto, de todo. Y lo mejor de todo esto es que no encierra a sus usuarios en un ecosistema cerrado. Ese es un punto crucial, la verdad. La gran ventaja es su capacidad de exportación. Permite sacar todo ese trabajo a formatos muy variados dependiendo de la necesidad puntual. Por ejemplo, es posible generar una página web completa encapsulada en un simple archivo zip. Claro. O si se trabaja con plataformas institucionales como Moodle, pues permite exportar en formato SCORM 1.2. Para que todo el mundo lo entienda, SCORM es como un idioma universal. Permite que el recurso interactivo hable con la plataforma y le diga, por ejemplo, oye, este estudiante ha sacado un 8 en el cuestionario. También se puede crear un libro electrónico en formato EPUB o incluso exportar todo el proyecto como una página web única y continua. Y para entender bien cómo encajan las nuevas herramientas que menciona el artículo, hay que comprender cuál es el corazón de todo este sistema, la pieza central de todo. El núcleo de Excel Learning son sus archivos de proyecto, que tienen una extensión muy, muy específica, que es .lpx. Exactamente. Todo gira en torno a ese archivo, .lpx. Es como la caja fuerte donde se guarda todo el contenido antes de exportarlo. Sí, el archivo Elipex es el centro de gravedad. Y lo que plantea Juan José de Jaro en su artículo es que ahora existen tres pilares nuevos, tres aplicaciones creadas específicamente para dar apoyo a este ecosistema y, sobre todo, solucionar problemas históricos. Vale, vamos a desglosar esto. El material nos presenta tres herramientas satélite llamadas EDX, ExeConvert y VisorWeb SIP. Vamos a ir viendo cada una con calma porque cada cual resuelve un dolor de cabeza totalmente distinto. Así es. Empecemos abordando el problema del diseño visual que es donde entra en juego la primera herramienta, EDX. Porque hay que reconocer que intentar que un material educativo luzca profesional puede ser súper intimidante. Tela, sí. De repente, alguien que solo quiere enseñar historia o matemáticas acaba lidiando con hojas de estilo, códigos que no entiende y menús que se rompen al cambiar el color de fondo. Lo fascinante aquí es que EDX actúa como un editor de estilos independiente, que separa por completo el contenido del diseño estético. Y lo hace sin que exista la más mínima necesidad de saber de programación. Es una herramienta 100% visual. edX permite utilizar diversas fuentes para empezar a trabajar ese aspecto gráfico sin tener que empezar desde un lienzo en blanco. Que eso siempre impone muchísimo respeto. Claro, el lienzo en blanco bloquea a cualquiera. Entiendo, o sea, el sistema ya te da un punto de partida para no tener que inventar la rueda cada vez que entras. Exacto. Por defecto, ya aparece un ejemplo cargado con el estilo estándar de Excel Learning y desde ahí se puede empezar a modificar. También se puede seleccionar cualquiera de los otros estilos que ya vienen incluidos en el propio programa y incluso si alguna institución o un docente ya tenía un estilo guardado en formato zip de alguna versión anterior, lo puede importar sin ningún tipo de problema y empezar a retocarlo. Pero leyendo el artículo de Vilateria, hay un momento que es un auténtico wow, un momento ajá, una funcionalidad que parece cambiar las reglas del juego por completo. Y es que EDX no solo trabaja con estilos sueltos. No. Permite cargar un proyecto entero, un archivo EPLX completo directamente en el editor. Así es, y eso es lo que marca verdaderamente la diferencia. Al cargar ese archivo LPX, se puede trabajar directamente con el estilo que lleva incrustado en su interior, pero viendo el contenido real. Es como poder abrir el capó del coche, ajustar las piezas del motor visualmente, cambiar la pintura y luego volver a guardar ese mismo archivo LPX ya con su nueva estética totalmente integrada. ¡Qué maravilla! Y además, si ese estilo resultante gusta mucho, pues se puede extraer por separado para aplicarlo a futuros proyectos. A nivel de uso, el texto destaca que el flujo de trabajo es tremendamente intuitivo, muy pensado para no abrumar a nadie. Menciona un panel izquierdo muy ordenado con unas pestañas clarísimas. Estilo, ajustes y archivos. Sí, muy limpio. Desde ahí se controla toda la maquinaria de colores, tipografías y los logotipos. Pero hay un detalle que me llama muchísimo la atención. Un botón en la esquina superior derecha que activa lo que el autor llama edición por clic. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Ese modo de edición por clic es pura magia visual. Básicamente transforma la manera de trabajar. En lugar de buscar en menús interminables dónde narices se cambia el color de un título, quien diseña ve una previsualización real de su proyecto en la pantalla. Ya. Simplemente hace clic directamente sobre el elemento que quiere cambiar, ya sea un título, el fondo de una caja de texto o un botón. Y el sistema le abre las opciones estéticas, única y exclusivamente, para ese elemento. Eso elimina la fricción tecnológica por completo. Es fundamental para, yo qué sé, por ejemplo, mantener una identidad corporativa. Pensemos en un centro educativo que quiere que todos los apuntes de sus docentes lleven el logotipo del colegio y sus colores corporativos exactos, Con esto, la estética deja de ser un obstáculo frustrante. Totalmente. Un temario de formulación matemática puede tener un diseño súper sobrio, mientras que una lección sobre animales invertebrados para primaria puede ser súper colorida. Y todo esto sin tocar ni una sola línea de código. Y ese es el objetivo final, que el diseño vuelva a ser una herramienta didáctica para mejorar la atención y reducir la fatiga visual del alumnado, en lugar de ser un problema técnico para quien está creando el material. claro claro pero. Tener un proyecto bonito es solo la mitad de la batalla, ¿la verdad? El contenido hay que escribirlo, hay que estructurarlo y hay que moverlo de un formato a otro. Y aquí es donde pasamos a la segunda gran novedad que comenta el artículo. Aquí es donde se pone muy interesante. Hablemos de la herramienta llamada ExeConvert. ExeConvert es, en esencia, el traductor universal de formatos dentro de este ecosistema y opera bajo una premisa técnica muy clara que mencionábamos al principio. El archivo ELPEX es el centro del universo. Todo proceso pasa por él. Y hay un detalle técnico importantísimo que el autor subraya con mucho énfasis. Todo este proceso de conversión de formatos se realiza íntegramente en local. ¿En el propio ordenador? Eso es. Dentro del navegador de la persona que lo usa. No hace falta subir los documentos a servidores externos de terceros, lo cual es una garantía absoluta de privacidad. Y además hace que el proceso sea rapidísimo. Vamos a detallar la magia de esas conversiones, porque resolver este tipo de cuellos de botella es vital. Primero, el artículo menciona que soluciona el problema de la herencia del pasado, de esos proyectos antiguos que se quedan obsoletos. Sí, las versiones antiguas de Excel Learning generaban archivos con la extensión .elp, sin la X al final. ExeConvert actúa como un puente directo. Cualquier archivo ELP antiguo que se introduzca en la herramienta es transformado de manera completamente automática al nuevo formato moderno ELPEX. Es una migración totalmente indolora. Eso ahorra muchísimas horas de trabajo perdido. Pero donde creo que ExeConvert realmente brilla y donde creo que va a enamorar a cualquier persona que disfrute de las estructuras lógicas y ordenadas, es en su integración bidireccional con los documentos de Word, los famosos archivos DOCX. Sin duda porque muchísima gente sigue escribiendo sus temarios primero en un procesador de textos clásico antes de pasarlos a una plataforma web. ¿Cómo funciona exactamente esta traducción de un simple documento a una web interactiva? Pues funciona a través de un sistema maravillosamente lógico, basado en la jerarquía de los encabezados. Imaginemos un ejemplo práctico. Alguien está redactando un temario superextenso sobre biología, si exporta un proyecto de Excel Learning hacia un documento .docx, ExeConvert lee la estructura web original y la traduce directamente a niveles de título en Word, los títulos de las páginas principales del proyecto se convierten en encabezado 1 en el procesador de textos. Vale. Los títulos de las subpáginas pasan a ser encabezado 2. Si hay subpáginas dentro de las subpáginas, pues serán encabezado 3. Y así va bajando toda la jerarquía de forma natural. Espera, pero un proyecto de Excel Learning no es solo texto estático. Qué ocurre con los elementos interactivos, lo que el programa llama ID devices. Me refiero a un vídeo incrustado o un cuestionario de opción múltiple. ¿Cómo se traduce eso a un documento de texto plano? Es una gran pregunta, el sistema lo resuelve de una forma muy muy inteligente. Los ID devices toman el siguiente nivel de encabezado que esté disponible en esa jerarquía concreta. Ah, vale. Siguiendo con el ejemplo, si la página principal era un encabezado 1, el título del recurso interactivo que está dentro de esa página pasará a ser un encabezado 2. Y si ese propio recurso interactivo ya tenía sus propios encabezados internos, pues estos se van adaptando hacia abajo. Respeta el orden estructural hasta un máximo de seis niveles de profundidad. Entiendo. Es una traducción arquitectónica perfecta de la web al papel digital, pero la verdadera revolución que menciona Juan José de Haro Viene en la dirección opuesta, el camino inverso. Exactamente. Alguien puede sentarse frente a un documento de Word totalmente en blanco, empezar a escribir su temario utilizando correctamente los estilos predeterminados de Word. que es clave? Marcar los estilos. Es clave, sí. Es decir, marcando metódicamente qué texto es título 1, qué texto es título 2, etcétera. Y al importar ese documento Doquis X terminado a ExeConvert, la herramienta genera automáticamente un proyecto interactivo completo en Excel Learning. Quien importe el documento solo tiene que decidir en el menú cuántos niveles de esos encabezados se van a convertir en páginas independientes y cuántos en simples títulos dentro de una misma página. Es un ahorro de tiempo monumental. Básicamente escribes un texto bien estructurado y la herramienta te construye el esqueleto web sin el más mínimo esfuerzo. Así es. Ahora bien, el material también dedica un apartado a la exportación a formato Markdown, los famosos archivos con extensión MD. Para quien trabaja en repositorios como GitHub o simplemente prefiere redactar en texto totalmente plano, esto suena a gloria bendita. Pero el artículo incluye un aviso técnico muy importante, casi diría una señal de peligro que no podemos pasar por alto de ninguna manera. Es una advertencia técnica fundamental. Es cierto que se puede exportar un proyecto a Markdown para obtener un texto muy limpio, lo cual es ideal para ciertos flujos de trabajo de programación. El problema grave viene con las imágenes. Claro. En el formato Markdown, para que el documento siga siendo un único archivo independiente y no una carpeta llena de fotos sueltas, las imágenes se tienen que codificar internamente utilizando un sistema llamado Base64. Para visualizar esto bien... ¿Qué significa codificar una imagen en Base64 a efectos prácticos dentro de un bloque de texto? Para entender esto hay que pensar que una imagen normalmente es un archivo visual, una cuadrícula de píxeles, ¿verdad? Sí. Pues el sistema Base64 coge esa fotografía y traduce todos y cada uno de esos píxeles a código alfanumérico, a letras y números... El resultado es que una simple fotografía pequeña se convierte de repente en un bloque monstruoso de miles y miles de caracteres ilegibles que se incrustan directamente en medio del texto. Madre mía, eso a nivel de lectura de código tiene que ser un caos absoluto. Un muro de texto incomprensible, vamos. Exacto. Es totalmente inmanejable para un ser humano. Por lo tanto, el autor del artículo recomienda usar la exportación a Marpaun única y exclusivamente si hay un motivo muy, muy concreto para extraer texto puro y duro. Si el proyecto educativo tiene gráficos, fotos o esquemas, el archivo MD resultante será un absoluto desastre a nivel visual en el editor de código. Queda clarísima la advertencia. Y para cerrar la navaja suiza que es exe-convert, el texto también señala que permite la exportación directa a formato PDF. Esto siempre resulta muy útil para generar copias de seguridad rápidas o para ofrecer una versión imprimible del temario. Además, incluye una capacidad selectiva muy inteligente. Permite elegir qué páginas exactas se quieren exportar, por lo que no hace falta procesar un libro entero si solo se necesita extraer un capítulo. Aporta una flexibilidad enorme a todo el proceso creativo. Bien. Recapitulemos un poco el viaje hasta aquí. Ya hemos diseñado nuestro proyecto de forma visual, con los colores de nuestro centro educativo gracias a ECEX. Lo hemos estructurado y convertido fácilmente desde nuestros apuntes en Word usando ExeConvert. Tenemos en nuestro ordenador una web educativa interactiva, preciosa y llena de recursos. Pero aquí es donde nos damos de bruces con el problema final. El gran obstáculo. Ese muro contra el que chocan muchísimos docentes independientes, academias pequeñas o creadores de contenido, que es no disponer de un servidor propio. ¿Cómo hacemos llegar esta web interactiva al alumnado si no tenemos un campus virtual enorme o un servidor de pago? Entonces, ¿qué significa todo esto si al final el archivo se va a quedar aislado en nuestro disco duro? Y esa es la pieza maestra que completa el rompecabezas de todo este ecosistema. La tercera herramienta de la que habla el artículo, que es el visor web ZIP, su función principal y explícita es democratizar la publicación. Permite saltarse por completo la barrera técnica y económica del alojamiento web tradicional. A ver si lo entiendo bien, porque según escribe Juan José de Aro el proceso parece sorprendentemente sencillo. Son solo dos pasos, ¿no? ¿Cómo funciona esta magia de alojar una web sin tener un servidor web real? Es una practicidad, basada en recursos que hoy en día casi cualquier persona ya utiliza. El primer paso consiste en usar un sistema de almacenamiento en la nube estándar. Hablamos de servicios súper cotidianos como Google Drive, Dropbox, Nextcloud o plataformas similares. Mm, lo que tiene todo el mundo. Claro. Se coge el archivo del proyecto terminado, ya sea el documento LPX o el archivo exportado en formato zip, y se sube a una carpeta de esa nube. Una vez ahí, simplemente hay que cambiar la configuración del archivo para compartirlo de forma pública, es decir, generar un enlace para que cualquier persona con esa dirección pueda acceder a él. Vale. Hasta ahí es lo mismo que haríamos si quisiéramos compartir un documento de texto normal o una foto. Pero el texto debilita Euteria aporta un dato vital aquí, un límite técnico que, si no se conoce, puede dar más de un dolor de cabeza a la gente. Sí, es un detalle técnico que hay que tener muy presente. Google Drive, que al final es la plataforma más popular, impone un límite técnico de tamaño para este tipo específico de previsualizaciones. Yeah. Solo procesa correctamente archivos que pesen en torno a unos 20 megabytes. Si el recurso educativo ocupa más, por ejemplo, porque incluye vídeos incrustados de muy alta resolución o audios larguísimos, habrá que utilizar otro servicio de almacenamiento distinto a Drive para alojarlo. El artículo menciona de pasada que existen trucos o configuraciones un poco más avanzadas que permitirían compartir archivos de hasta 2 GB. Pero la regla general y segura es vigilar de cerca ese límite de los 20 megas si se trabaja con Google Drive. Entendido. Hay que tener cuidado con el peso. De acuerdo, supongamos que el archivo pesa poco, menos de esos 20 megas. Lo subimos a nuestro Dropbox o a nuestro Nextcloud. Y el sistema nos da ese típico enlace de compartición larguísimo y lleno de códigos incomprensibles. ¿Cuál es el paso 2? Porque si le pasamos eso a un estudiante, lo único que hará será descargar un archivo ZIP cerrado que no le sirve de nada a nivel interactivo. Exacto. Y ahí entra en acción el segundo paso. Se debe acceder a la aplicación Visor Web ZIP desde el navegador. Esta herramienta tiene una interfaz muy sencilla con una sección específica, la sección 2, Simplemente se coge ese enlace público largo y feo de la nube, se pega en la caja de texto de la aplicación y se pulsa un botón que dice «Crear enlace». Vale. Al instante, la aplicación procesa esa ruta y devuelve un enlace nuevo, limpio y autogenerado. Ese enlace es el definitivo, el que se envía a la audiencia. ¿Y qué ocurre exactamente cuando alguien hace clic en ese nuevo enlace autogenerado? Pues que quien haga clic no descargará ningún archivo cerrado. El visor… Descomprime y lee el proyecto al vuelo. La persona podrá navegar por la web educativa interactiva directamente desde la pantalla de su navegador, con todos sus menús y recursos funcionando, exactamente igual que si estuviera alojada en un servidor profesional de altísimo rendimiento. Transforma una simple carpeta de Dropbox en un servidor web temporal. Eso resuelve un problema enorme para muchísima gente. Y además, leyendo el artículo, veo que hay una funcionalidad avanzada dentro de este visor que resulta tremendamente útil para el control académico. Se refiere a la gestión del tiempo y la disponibilidad. El visor WebZip no solo genera el enlace, sino que permite configurar fechas y horas exactas de apertura y de cierre. O sea, le puedes poner un candado temporal al recurso. Correcto. Quien crea el material puede generar el enlace hoy, enviarlo por correo al grupo de estudiantes, pero limitarlo para que la web interactiva solo sea accesible el viernes de 9 a 11 de la mañana, por ejemplo. Esto es una herramienta perfecta para programar exámenes, establecer plazos de entrega de trabajos o simplemente para ir liberando los módulos de un temario semana a semana sin que nadie se adelante leyendo el final. Proporciona los controles avanzados de una gran plataforma universitaria de pago pero operando de forma totalmente gratuita desde una simple cuenta de almacenamiento en la nube. Es un salto cualitativo inmenso. Bueno, hemos desgranado el funcionamiento de las tres aplicaciones periféricas. Hemos visto cómo la estética, la conversión de formatos y la distribución final han sido simplificadas hasta el extremo. Si conectamos todo esto con el panorama general, la perspectiva que se abre es inmensa, es fundamental recordar, como bien contextualiza el artículo original en sus etiquetas, que Excel Learning y estas utilidades no son meras piezas de software, aisladas que alguien ha programado por afición. Son herramientas concebidas y desarrolladas bajo la filosofía de los recursos educativos abiertos. Lo que en el sector se conoce como los REA. Todo este ecosistema opera bajo licencias libres. Concretamente, el material menciona la licencia Creative Commons Atribución Compartir Igual 4.0. Lo cual implica en la práctica que el conocimiento no solo fluye, sino que debe poder circular y evolucionar libremente sin trabas legales ni tecnológicas. Efectivamente, y no hablamos solo del conocimiento teórico, del texto en sí, sino de la propia estructura digital que lo soporta. Estas tres nuevas herramientas representan la consolidación de una filosofía donde el material educativo es totalmente moldeable, es fácilmente transferible de un formato a otro y lo más importante y revolucionario, es completamente independiente de las grandes corporaciones tecnológicas y de las plataformas de pago institucionales, que históricamente suelen encerrar los contenidos en formatos propietarios que luego no se pueden exportar a ningún sitio. Creo que ese es un resumen perfecto del gran valor que tiene lo que hemos analizado para cualquier persona que nos escuche hoy. Hemos transitado un camino fascinante durante estos minutos. Hemos empezado viendo cómo un simple documento de texto plano, un Word metódico que cualquiera puede redactar en su casa, se puede transformar de forma casi mágica y automática en una intrincada web interactiva gracias a ExeConvert. Uh -huh. Luego hemos comprendido cómo el diseño gráfico que tradicionalmente ha sido un muro infranqueable para perfiles no técnicos, se ha vuelto totalmente visual y libre de código gracias a la herramienta Edex. Y finalmente hemos comprobado cómo la publicación online, ese témido paso final que suele frustrar tantos buenos proyectos, ahora está a un par de simples clics de distancia, apoyándose en nuestra propia nube personal mediante el visor Webship. Todas y cada una de las barreras de entrada tradicionales han sido inimigadas. Y esto, si lo analizamos con perspectiva, plantea una pregunta importante, una reflexión profunda que seguramente va mucho más allá de lo que los propios creadores de este software imaginaron en un principio. A ver, adelante con esa reflexión. Si ahora mismo, gracias a estas herramientas, es tan increíblemente fácil y rápido traducir estructuras lógicas desde un simple documento de Word hacia un entorno web interactivo completo y además hacerlo de forma bidireccional, la pregunta es, ¿estamos a las puertas de un futuro cercano donde los propios estudiantes tomen el control absoluto de su aprendizaje? Fíjate, qué interesante. Imaginemos la situación un grupo de estudio universitario que simplemente se dedica a tomar sus apuntes diarios en un procesador de textos básico. Si aprenden a usar correctamente los niveles de encabezado para estructurar los temas, los subtemas y las definiciones, al final del cuatrimestre podrían en cuestión de segundos generar automáticamente sus propios libros de texto interactivos de repaso. Y utilizando el visor gratuito podrían compartir esos recursos perfeccionados con estudiantes de todo el mundo de manera instantánea. La tecnología ya no es únicamente un instrumento para que el equipo docente diseñe la clase. Se ha convertido en una imprenta digital instantánea y gratuita para quien aprende. Es que es pasar del concepto tradicional del estudiante como un simple consumidor pasivo de recursos digitales al estudiante convertido en el arquitecto automático de su propio conocimiento. Es un concepto potentísimo, una idea brillante y muy inspiradora para dejarla flotando en la mente de nuestra audiencia. Invitamos a todo el mundo a seguir explorando este ecosistema, a probar cómo estas lógicas de encabezados y diseños visuales sin código pueden aplicarse a proyectos propios, ya sean estrictamente educativos o de cualquier otro ámbito de divulgación, y a seguir siempre aprendiendo. Hasta aquí llega nuestro análisis a fondo de hoy. Nos vemos en la próxima inmersión.